Cuenta. Esta vez. Respira, ya vanece. Va Cambiar no siempre es un proceso doloroso o que tenga que estar relacionado con el sufrir. Cambiar de hábitos puede ser un proceso todo lo contrario. Puede ser muy bonito, muy fluido y del que podés llegar a disfrutar mucho con cada avance. ¿Querés saber cómo lograrlo? Escucha el programa. Soy Oba Damiani y así comienza Centrado en Vos. Tu beso se hizo calor.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 Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en Vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Todavía estamos con, con los festejos del nuevo año y, y como cada inicio de año casi todos tenemos o tendemos a, a marcarnos algunas metas, ¿verdad? Algunos propósitos que que pretendemos cumplir en los próximos 12 meses. Y, y es probable que la mayoría, no sé, apunten a, a algunos cambios de hábitos, ya sea que por ahí nos enfoquemos en, en el cuidado del cuerpo o por ahí en el cultivo de, de una mentalidad más positiva, de una mejor capacidad de organización. Ahora bien, lo más probable es que una gran parte de nosotros abandonemos estos desafíos casi sin haber comenzado y es que somos conscientes de que de que se puede digo que a veces no somos conscientes por eso te decía en la introducción que no tiene que ser un sinónimo de sufrimiento que puede haber cambios justamente sin tener que sufrir porque si pensás eh, en el momento de empezar estas transformaciones eh, probablemente vengan a tu mente palabras como esfuerzo sacrificio pereza lucha obligación eh, eh, un proceso que, que debería ser agradable, eh, ilusionante, muchas veces con ese tipo de pensamientos se convierte en una imposición que lo único que hace es asfixiar y a la que en algún punto terminamos detestando. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta vez sea diferente? Bueno, vamos a reflexionar de eso, a ver algunas propuestas. Eh, siempre es importante tener un, un, un, un, un motivo, un desafío, un anhelo. O sea, encontrar un motivo válido y de peso es fundamental para tener éxito, ya que, que esta puede ser una, una razón primaria a la que vamos a ir a acudir cuando nos entren dudas o, o, o queramos abandonar. Particularmente, suelo irme de vacaciones con, con unos amigos en, en, en, en un crucero y con el tema de la pandemia, todas estas cosas eh, se van postergando y tengo tenía los ahorros para ir, entonces eh, en, dije, bueno, a ver, me voy a otro lugar, a descansar unos días, pero no, no estaba muy motivado para eso. Este, y digo, bueno, tengo que hacer algunas cosas que, que me gustaría hacer en la casa, de decoración, entonces encontré un motivo para, para poder hacer algunas cosas Y, y bueno, ahí había un hábito, venía viajando todos los años a ese lugar en vez de sentir la frustración de que por todo esto que encima es tan feo, que, que, que se llevó tantas, tantas personas, eh, el, esta enfermedad, este virus en vez de, de, de conectarme con eso y, y que, que abrazo igual a todos los que, los que perdieron a un ser querido eh, digo bueno, a ver... Encuentro el motivo en, en vez de no puedo hacer eso, hago algo de casa. Eso es, mi, es muy sencillo. ¿Qué quiero decir con eso? Que encontrar un motivo es importante. Eh, entonces, eh, y lo mejor es que el motivo en algún punto también proceda de, proceda de adentro. No era que uy, tengo la plata y voy a ir, irme porque decía irme, vacaciones a otro lugar, por ahí no estaba muy motivado. Y... Yo en mi casa atiendo eh, la, la gente a través de, lo, de la numerología todo lo que hago, la atiendo en casa. Casa es, es como mi, es el lugar en donde vivo, donde disfruto estar, pero también es un poco como mi templo, entre comillas, cuando recibo gente. Entonces quería darle un toque por ahí de, de, de ponerlo un poco más linda. Entonces he encontrado un motivo que de adentro me estimulaba para hacerlo. Y es importante eso, que proceda de adentro y que esté relacionado... Con, con el amor propio, con, con el amor por vos, eh, y, y con el autocuidado y la autorrealización, que, que no puede basarse en opiniones o exigencias ajenas. Lo mío es muy sencillo, pero hay cambios de hábitos que son mucho más profundos, ¿no? Porque, por ejemplo, si querés bajar de peso para evitar el rechazo social y, y, y ajustarte a los estándares... Eh, eh, Y, y ser, eh, no sé, solamente para, para verte mejor en, el, en las redes sociales, eh, me parece que, que ese proceso va a ser como, como, como una cosa más mono, monótona, ¿no? como una carga, y, y por ahí lo terminás afrontando con rencor, con vergüenza o con culpa, porque es para que los otros te vean mejor y, y, y a veces alguien no... No te, no te ve mejor y, y ya te sentís frustrado, frustrada. En cambio, si ese objetivo de encontrarte mejor, de estar bien, de mejorar tu salud y de ganar agilidad, lo vas a sentir más conectado con, con, con tu propósito, porque haces un deporte, porque por ahí tenías algunos que sea, se te inflamaban los pies, tenías algún problema de, de, de, de, de, de, de, o de diabetes, o de colesterol o de presión, o de lo que sea, no podías dormir, te agitabas, lo que sea, y te empezás a sentir mucho mejor, bueno, ahí estamos hablando de un propósito, de un propósito conectado. Y de, desde el mismo modo, se te pueden, <coughs> puede, se, si, si te planteas ampliar, por ejemplo, no sé, tu círculo social, es más fácil que lo consigas si verdaderamente deseas conocer y conectar con otras personas, o sea, dar el paso. Cuando, cuando en realidad eh, eh, Por ahí no lo deseabas y solo porque el resto tiene una activa vida social y te sentí diferente, vas a hacer intento de forzarte un poco a agradarles. Eso quiero decir. O sea, si tenés ganas de estar con gente y lo haces porque, porque hay que estar bien con gente, porque para ser más popular no tiene sentido. Ahora, si lo haces porque crees. Porque en, en algún punto fue cambiando tu. Tu, tu, grupo, tu grupo social por alguna que otra cosa se fue achicando, a veces pasa, te quedan amigos de siempre, amigas de siempre, y otros por, por distintos motivos eh, perdés, per, vas perdiendo contacto, eh, o simplemente porque hiciste algún, algún, ya empezaste con este tipo de transformaciones y es como todo. Cuando uno empieza con transformaciones, se quedan los que se tienen que estar y otras personas se mueven. Entonces uno va renovando ese círculo social. Hablaba con una consultante que me mandó un mensaje hoy y, y me contaba de un sueño, porque tiene como sueños predictivos, una, una cierta evidencia y es como que están en el camino de, de, de la ayuda al otro y, y, y bueno, ciertos dones que se le están despertando. Y justamente hablábamos de esto, ¿no? de la vida social y lo que le costaba y que me contaba por qué se había cerrado, que no, no sabía por qué se había cerrado, le digo, bueno, a veces uno cuando trata de encontrarse a sí mismo, se cierra un poco, está mucho tiempo en, en, en su interior y en su búsqueda, y bueno, ya sea como desarrollo personal, <coughs> perdón, como desarrollo personal, como, como en, en, en, también en, en esto que tiene que ver sobre todo en lo esotérico y, y lo místico, Pasa mucho eso de, de meterse para adentro. Pero cuando uno realmente se encuentra, lo que hace es compartirse, porque somos seres sociales y todos tendemos a compartirnos, y sobre todo cuando uno se preparó, eh, ya sea o porque estudió algo, porque hizo un desarrollo personal avanzado, o porque eh, tiene un despertar espiritual, debe compartirlo con un otro. La información se comparte, venimos a eso, nos vinculamos para para compartir en algún punto nuestros aprendizajes de vida y, y para ir eh, conectándonos y aprendiendo unos de otros o desaprendiendo algunas cosas unos de otros. <ríe> tiene que ver con eso, somos sí o sí animales sociales que venimos a, a, a vincularnos, cada uno con su esencia, ¿no? algunos más extrovertidos y otros más introvertidos, pero siempre tiene que ser como, como, como un despertar interior, como, como algo que, que va de adentro hacia afuera siempre. Entonces, poder elegir también para este cambio de hábito el, el momento apropiado, que normalmente comenzamos a cambiar eh, eh, hábitos en ciertas fechas puntuales, ¿no? Nos pone el inicio de la semana, el principio del mes, el año, fin de año, el cumpleaños. <ríe> Sin embargo, puede que estos momentos por ahí no sean los más adecuados para vos y, y, y terminás eh, abortando este reto en, en una etapa vital en la que, Lo, lo terminás dejando de lado, digo, y lo, te, te probás a lo mejor para que ese llamado no tenga que ver con una fecha calendario, sino que tenga que ver con, con, con un envío interno, ¿no? Entonces, que, que te sientas más tranquila, tranquilo, confiada, motivada, y que si te sentís por ahí eh, triste, ansiosa o excesivamente estás frustrado, me parece que primero hay que trabajar en estas emociones que, que no son el mejor punto de partida, para comenzar un nuevo proyecto o en esto, como te decía, un cambio de hábito. Eh, ser cuidadoso con las palabras, el lenguaje que uno utilice tiene, tiene más poder del que cree. Hay uno de los cuatro cuerdos toltecas que dice, sé impecable con tus palabras. Eh, porque por eso, por, por eso lo mejor es digo que, que uno preste atención a, a sus palabras. Hay un muy, muy buen ejercicio cuando uno por ahí está en esos momentos que, que está medio en crisis o que no puede parar de, de, de hablarse a sí mismo, eh, pero no alentándose, sino que tiene ese diálogo interno que a veces a uno lo cansa de grabarse, de escribir, de grabarse, para después ver cuánto de ahí hay que, que, tenga, que tenga algo para aportar o cuánta basura hay, ¿no? Entonces, eh, me parece que en primer lugar lo más importante es dejar de, de definirse... Y si por ahí estás hace mucho tiempo siendo de una determinada forma en algún aspecto de tu vida, te habrás acostumbrado a etiquetarte de esa manera, ¿no? Y, y vas a continuar haciéndote cada día casi la misma, de lo, haciéndolo de la forma inconsciente, ¿no? No, bueno, yo soy vago o, o, qué sé yo, soy una colgada, siempre dejo todo para lo último, o vivo colgado, despistado, o bueno, yo tengo mal carácter... Eh y uh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo, cómo el traste, me, qué sé yo, no? ya estoy grande para empezar a estudiar, ¿no? ahora que ya tengo, metí tantas materias en esta cara que voy a dejar, o oh, dónde voy a conseguir otro, otro lugar para laburar, acá por lo menos ya me conocen, tengo antigüedad, Hay un montón de cosas que uno se va tirando y que le van frenando a ese cambio que quiere hacer, se va etiquetando. Eh, ¿Te suenan este tipo de expresiones? Digo, pues son bastante comunes. Eh, así que bueno, lo, lo mejor es abandonarlas dejar de, de pronunciarlas y de pensarlas que nos va a hacer también aparte de ser mejores ciudadanos porque ya no nos etiquetamos a nosotros sino estamos etiquetando a los demás en el género, en las elecciones sexuales en las nacionalidades en, en, en las razas y en un montón de cosas que estamos intentando eh, transformarnos eh, para, para no ser tan crueles y para que haya un poco más de armonía en este mundo que que no tiene nada que ver con, con, con, con esto de las etiquetas, ¿no? Entonces, también agarraríamos esa... Es, es una buena noticia porque estaríamos también agarrando toda una onda de, de transformación que hay en, en la sociedad que es muy interesante y muy, muy positiva. Entonces, eh, dejálos de lado, dejá de pronunciarlas, dejá de pensarlas, eh, porque al hacerlo, ya te digo, lo único que haces es perpetuar esa imagen de vos mismo que, que querés dejar atrás. Entonces... Comenzá a verte y a pensar y a hablar de, de vos como la persona en la que querés convertirte, si te equivocaste mucho, te equivocaste mal, si te lastimaste con la que fuiste, perdonate, el perdón es espontáneo, es no cargar más con eso, pero obviamente con la responsabilidad de que al siguiente paso intente ser mejor persona, para con vos mismo obviamente y obviamente para con los demás, entonces... Por otro lado, también hay que dejar expresiones como, como el debo, ¿no? esto lo hago por deber, o tengo que, ¿no? lo hace porque tenés ganas. ¿no? O sea, eh, lo único que, uh, tengo que hacer tal cosa, qué sé yo, no sé, pagar alguna cuenta porque, no sé, te cortan la luz pero o te cortan, no sé, tengo que pagar la hora social de, de porque esto o pagar alguna cuenta, la tarjeta, qué sé yo, no sé, como para decirte algo que lo tengo que. Pero después el resto, sobre todo en un cambio profundo, tiene que ver con, con el quiero, con el deseo, no con el debo o con el tengo que. Entonces, cuando te refieras a, a estos nuevos hábitos que, que querés implementar y, y, y vas a tener que sustituir por... por por otras que denoten justamente deseo, voluntad y no obligación. No estás haciendo las cosas por obligación. Cuando uno hace las cosas desde el amor propio, el amor por uno no está obligado a nada. Al contrario, el amor no obliga, el amor lo que hace es liberar. Hay libertad cuando uno tiene amor. Amor propio, amor por el otro, uno se siente libre, se siente pleno. Entonces, en lugar de decir tengo que salir, no sea correr, Decir, voy a, voy a ir a correr, uh, tengo que ir al gimnasio, sino, uh, voy al gimnasio. Eh, eh, entonces empezás a afirmar, eh, tengo que aprender a poner límites. Bueno, no, quiero aprender a poner límites. Entonces estos pequeños matices marcan una gran diferencia. Eh, establecer algunas pequeñas metas fáciles de alcanzar para no llevarlo muy lejos y, y no sentir frustración. Eh, no sufrir justamente, porque justamente cuando uno se siente frustrado, se desgana, empieza a sufrir porque siente que no va a poder intentarlo y ya empieza otra vez a bombardearse con, con todo lo que veníamos hablando recién. Entonces, eh, poner algunas metas que sean realistas, que uno pueda alcanzar con, con facilidad, es un pequeño, un pequeño tip, una pequeña ayudita que uno se da y que te permitan eh, premiar y reconocer tus logros progresivamente, o sea, buscar un cambio radical en un corto tiempo me parece que a lo único que conduce en la mayoría de los casos es a la frustración, <coughs> a la desesperación y al desánimo y, y finalmente nos lleva a lo que nunca queremos hacer y, y que es abandonar entonces, pero ahí es como que cumplimos la profecía autocumplida, ¿no? Entonces a veces es bueno dividir lo, los objetivos en, en, pequeñas, en pequeñas metas que funcionen como, como esos eh, escalones eh, hacia una nueva versión intentar eh, reconocer y, y, y valorar cada avance no, no lo pases por, por alto lo, o lo menosprecies porque es de, de, de una, de, es de esta manera como vos podés disfrutar tu, tu proceso y no, no sufrirlo sintiéndote cada día más orgulloso de vos mismo, de vos misma, y para esto <coughs> podés adoptar como, como rutina eh, cada noche por ahí, revisar tu día y, y, y anotar los, los objetivos que, que, que fuiste cumpliendo. Y, y sobre todo también ser flexible, uno yo siempre digo, ¿no? el cuerpo humano tiene una estructura que es la columna vertebral, que tiene que ser en algún punto rígida para sostener el cuerpo, pero flexible para que este tenga movimientos si no se raja. Entonces, problema de cadera, hernia de disco. Y lo mismo un edificio. Tiene que ser una estructura para sostenerlo y flexible por los vientos, si no se rajaría. Entonces, se llama pandeo... Pande, Quiero que los arquitectos le dicen que tiene que, que, tiene que tener cierto pandeo, pandear, ¿no? Eh, entonces pueden hacer edificios mucho más, mucho más, al, mucho más altos. Eh, entonces hay que ser flexible, porque me parece que es una de las recomendaciones más relevantes que te voy a dar en el, en el programa, porque precisamente la rigidez y, y la excesiva autoexigencia son las que devuelven el cambio de hábitos una experiencia totalmente desagradable. ¿Y a qué me refiero con flexibles? Más allá de estos ejemplos que, que te di recién, a que tenés que que permitirte eh, algún tipo de tropiezo, que hay un prueba-error siempre que uno hace algún, algún, alguna cosa en la vida cualquier cosa que uno haga que, que también uno a veces puede que, que descanse no significa que, que no siga uno puede descansar en el camino eh, e incluso puede tener algún retroceso porque hay, por ahí hay algo a desaprender, hay que intentar, hay que mejorarlo no lo estaba haciendo bien entonces uno puede retroceder Pero lo que uno tiene que saber es que, que estos van a existir y que pueden ser incluso, a veces, hasta necesarios en ciertos momentos y, y no son sinónimos de, de un fallo o de un fracaso. Si un día por ahí no pudiste hacer ejercicios, eh, no pasa absolutamente nada. Yo ayer tenía que ir al gimnasio y atendí eh, y tuve un, un par de sesiones largas y, y estaba energéticamente como, como cansado y bueno, necesitaba recuperar. P podía haber ido de última, pero no tenía sentido, no me iba a funcionar, no iba a estar, no, no, no cumplía en ese momento las funciones. Otras veces sí, por ahí termino de atender y digo, no, vos, ya me voy al gimnasio que me hace súper bien y recupero y estaba buenísimo. Ayer realmente estaba energéticamente agotado. Entonces dije, no, me acosté hasta muy temprano, había arrancado a atender temprano y estuve con como hasta las 8 de la noche atendiendo y... y Y a ocho y media estaba acostado, me bañé me acosté. Y, y bueno, y fui hoy. No fui un día, voy al otro. No, no, no, no, cuando, cuando tengo más la, la, la energía de, de poder de, de poder hacerlo hacerlo mejor. Y realmente que sirva. O sea, estar por estar no tiene sentido en nada. Ni en el gimnasio ni en una relación ni en nada, estar por estar. Entonces, no pasa nada si un día no. Si un día no, no, no podés. Eh, y. Y hasta por ahí, no sé, un día por ahí te sacaste y, y levantaste la voz en una discusión. También te equivocaste, no estuvo bien. Pero hay que ser compasivo con uno mismo. Y esto no tira por, por, por, no tira por el balcón. Eh, ...todo tu trabajo anterior... ...no es que te estemplaste en la vida... ...porque por ahí, no sé... ...te puteaste con alguien y después te diste cuenta... ...que no tiene sentido... ...que yo bajo un cambio... ...y, y, y soy compasivo conmigo... ...ahora, si estás todo el tiempo Dios odiosa Diosa... ...bueno, no, ya no... ...no sería lo mismo... ...pero si pasa una vez, todos podemos tropezar... ...y podemos tener un retroceso... ...no siempre estamos en la, en la disposición... ...de actuar perfectamente... ...ni mucho menos, porque la vida sucede y porque tenemos que ir adaptándonos y, y acordate siempre que, que un cambio de hábitos es de por vida y que va a haber espacios para justamente para imprevistos para cambio de planes y, y para excepciones también y, y en definitiva un cambio de hábitos debe, debe surgir de una profunda convicción de, de sostenerse en motivos personales y, y, y de producirse en el momento adecuado con calma y con flexibilidad, o sea, eh, ir demasiado rápido, eh, ser muy exigente, eh, esa sensación de obligación me parece que son los peores enemigos de este tipo de procesos porque los convierten en un sacrificio en lugar de un acto de amor propio. Entonces por eso <coughs> cuidar la, la posición y la perspectiva desde, desde la que empezás este camino y en realidad puede ser el mejor punto de inflexión. Porque el amor propio es el amor por uno y hacer las cosas desde de uno para los demás. Amor propio. El sacrificio es dejarse de lado por el otro. Desde la, desde la religión eh, no, no nos han querido eh, meter en la cabeza que, que tenemos que sacrificarnos. Uno me sacrifico por vos, me sacrifico en el trabajo. Muchas veces en el deporte hay que sacrificarse si uno quiere el éxito. Y no tiene nada que ver con eso. Yo siempre tomo una frase que la tomo como si fuese, tomala como si fuese una, una, un, como si fuera una historia, un cuento o algo para no meterle todo el todo el tema a hacerlo religioso, la espiritualidad va por, por encima de, de las religiones, pero como suelo decir el barba dijo eh, mi hijo cargará cruces por todos ustedes, por todos ustedes, ningún otro Nadie debe sacrificarse, ustedes sean felices, no carguen cruces. ¿no? Entonces eso de, del sacrificio eh, no tiene sentido, porque es dejarse de lado por el otro. Eso no, no, no es sacrificio, por eso mejor el amor propio, el amor por uno y desde uno para lo demás. Y obviamente que a veces cuando uno ama a alguien eh, y lo hace profundamente, eh, está muy contento, siente mucha felicidad por la alegría por la alegría del otro, siente alegría por la felicidad del otro. Muchas veces, aunque hasta, hasta puede pasar, aunque uno no sea parte del plan del otro, pero es feliz porque lo ama, y eso no es sacrificarse, eso es realmente amar incondicionalmente. Así que no confundamos esto último. Bueno, te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.